continente aguardando al sol de mayo que un día lo libertara vive el pueblo paraguayo sus hijos resistirá hasta el final la batalla y abatirán la muralla al grito de libertad forjarán con sus hermanos el triunfo americano forjarán con sus hermanos el triunfo americano Comenzamos un nuevo programa de patria soñada ...vocera de hijos a Paraguay... ...hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay... ...Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado... ...por radio web la retaguardia.com.ar La Retaguardia es un colectivo de comunicación comunitaria... ...alternativa, popular y autogestiva... ...que se construye cada día con esfuerzo militante desde el 2003...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 Somos un espacio abierto a la participación. Tenemos una semana más que diversa y de la cual podremos sacar ejemplos y lecciones que nos abran las mentes, los ojos y determinar cuáles serán los próximos pasos del movimiento popular latinoamericano. La semana pasada el oficialismo acompañado por la movilización popular, decidió, contra toda lógica, acordar con los agentes de Trump en Honduras y hacer una fantasía al mejor estilo democratino, escupiendo en la cara de los trabajadores hondureños y del pueblo entero que salió a las calles a defender su voto y a quienes parecía que defendían el interés popular. Pero, como ya se está volviendo costumbre, los progresistas no avanzan más allá de lo que el sistema capitalista imperialista acepta. Lo concreto, entregaron el gobierno a quienes jugaron el partido con las reglas de Trump y Orlando Hernández, el jefe de las mafias de Honduras, de todas las mafias. Se cortó la posibilidad histórica de ahondar la lucha contra las mafias y abrir las puertas a los cambios profundos que Honduras necesita. Hoy vemos nuevamente como los agentes del fraude conservador fascista-sionista Están preparando acciones para volver atrás los cambios que conquistaron los trabajadores organizados. Ya libre, el Partido Libre, se acaba de tirar al vacío sin paracaídas, aceptando las promesas de las élites que tanto vilipendiaron. Vilipendiaron para los giles, para los que se la cre pudieron creer. Y, pero hoy acuerdan abiertamente con los parásitos sociales, con esos mismos que vilipendiaron durante todos estos años. Esperemos que la izquierda esté a la altura de los tiempos y no hagan lo mismo que los chilenos del Partido Comunista, chileno, los socialistas, que por favor... este Levantan a, a Salvador Allende mientras le dan la mano a la derecha por debajo de la mesa. este Cuyos ministros acordaron apoyar medidas que combatieron antes y colaboraron con las derechas para imputar falsamente al dirigente popular marxista-leninista este Daniel Jaue Jaue, de origen palestino eh, al que imputaron falsamente a este dirigente que fuera apoyado por el 64% de los votantes en su comuna y que se perfilaba para estar en la terna por la presidencia de Chile bueno La supuesta dirigente de izquierda que quería estar bien con la centro-derecha terminó perdiendo. Por poco, pero terminó perdiendo. Lo concreto está Katz, el primer presidente verdaderamente pinochetista desde que cayó la dictadura. Están... Los que defienden la historia de lucha del partido que reorganizó Gladys Marín y hay unas cuantas cabezas de termo jóvenes que están lucrando con las banderas, lucrando con las banderas. ¿Mm? Seguiremos esperemos que en Honduras sea diferente, porque alcanza con la defección de los progresistas. Con ello ya estamos llenos. Seguiremos de cerca el devenir de la lucha social y política popular. que te cante deja que te cuente como aquí se vive como aquí se muere desde la tercera mi guitarra en camarada en fuga su canción libera en el mundo aparte de los prisioneros como tríos negros crecen las cadenas llega el sol de afuera como un extranjero y la luna libre lejos de las areas como embajadora de la dictadura pesadilla viva vive aquí la muerte Pero cuando muera esta vida oscura Nacerán los niños de la buena suerte Y esa nueva estrella de la patria nueva Cuando salga libre no saldrá en el cielo Paraguay eterno, tierra de mis padres hijos sin tierra sueñan con tu suelo Combatientes claros de la primavera sepultados vivos en el mismo infierno Bajo de telarañas del ocaso en ruinas Sufren el tormento del más crudo invierno Pero están perdidos los torturadores Porque son los presos, hijos de la historia La moral de acero de los compañeros es el espada para la victoria y además el hombre, el patriota, el mártir es el sol de abajo que decreta el alba ese sol moreno como el campesino que se vuelve rojo, que se vuelve llama esa nueva estrella de la patria nueva cuando salga libre ya saldrá en el cielo Paraguay eterno tierra de mis padres mis hijos sin tierra sueñan con tu suelo deja que te cante deja que te vi como aquí se vive, como aquí no muere. Los hechos que no son nuevos en nuestro país demuestran que solo con la lucha social unificada y lo que está faltando, un centro unificador de coordinación de las luchas contra la entrega de los recursos naturales de todos los paraguayos de hoy y los de mañana, los que todavía no nacieron, son las élites de siempre, las que nos impusieron desde la triple infamia en adelante. Porque estos señores del Partido Colorado son la cara de los intereses brasileños en el Paraguay. Y el Partido Liberal, no todo, una parte, defiende los intereses argentinos. No todos, una parte. Los demás partidos nacidos en Paraguay El uno el en el 1928 y el otro en 1936 representan los intereses de los paraguayos nacieron de ahí adentro de las luchas obreras los primeros y de los eh, la práctica política eh, nacida también de la experiencia de la lucha chaqueña, que aplicó el coronel Franco desde 1936. Duró poco, pero demostró que se podían hacer las cosas. Y que después, en el 47, en el gobierno revolucionario, también traicionado por Stroessner, ver eh, el general Greno y este y Johansen que llevaron a lo mejor de, de, el, de las tropas, las mejor armadas, las mejor preparadas, las llevaron a una supuesta enfrentamiento con la gente morínigo y lo que era los llevaron a una trampa donde una parte murió y este otros quedaron sin municiones los que pudieron salvarse se salvaron y los que no fueron asesinados bien ahora hay más partidos y están encuadrados en general en los caminos abiertos por los comunistas y los febreristas la democracia cristiana es un colectivo que estuvo vivo y fue Una, una creación del profesor Rex se fue murió el, el profesor Rex y se dispersaron para todos lados pero había un problema ya con la juventud porque muchos jóvenes que vinieron a la Argentina Y se conectaron acá este y después fueron a Venezuela a capacitarse con la democracia cristiana de allá y después ya venía otra cosa no no venían los mismos dirigentes juveniles que se habían ido venían con más preparación pero no defendían los intereses de la el paraguay ni de casualidad Entonces hay una cantidad de agrupaciones que defienden intereses de la élite, como Patria Querida o Plata Querida, eh, el movimiento Hagamos y otros más, que se presentan como demócratas. Pero no hay que olvidar que ya en los 70 se había denunciado que el racismo y el fascismo político han levantado las banderas de la libertad. La democracia neoliberal que no tiene punto de contacto con los liberales, los neoliberales, los neofascistas, los racistas y los supremacistas son parte de la avanzada política de las élites mundiales que necesitan de las políticas terroristas contra los pueblos para tratar de retener el control sobre la sociedad occidental y mundial. No nos equivocamos. Lo que pasa en algún país de la periferia hegemónica del imperio capitalista nos repercute a todos los pueblos más tarde, más temprano. este no es casualidad que en la cueva del monstruo militar que es los Estados Unidos se apliquen los protocolos de seguridad que aplica el sionismo en Palestina y en los pueblos que tienen regímenes parecidos o de aquellos países como Ruanda o el Congo donde los fascistas sionistas tienen el control sobre las minas de los minerales preciosos de la época, de esta época. Y donde los niños, niños, niñas capturados en los pueblos, son utilizados para trabajar 10, 12, 14 horas. Total, se muere un niño y traen otro. Hay muchas empresas que utilizan esos la, los brazos de esos niños. Muchas, demasiadas. Y donde el subimpelearismo francés, que no termina de morirse, con Macron ha estado tratando de derrocar a los gobiernos soberanistas revolucionarios como el de Traore en Burkina Faso. En Burkina Faso el hace un mes el 3 de de enero cuando los yanquis atacaron Venezuela al mismo tiempo a la misma hora atacaron intentaron derrocar en Burkina Faso y también iniciaron con los grupos eh, yihadistas de delincuentes y de asesinos y eh, atacaron también Níger, eh, Malí, Senegal, eh, Chad y algunos otros lugares para generar una confusión generalizada. Muchos de ellos han pedido a Rusia y China que los ayuden a frenar a los nazis fascistas sionistas que promueven a grupos criminales como el de Sudán del Sur, Somalía, Malí, Chad, Nigeria y una docena más de países africanos. Entre ellos la República Árabe Saharaui Democrática, la RAS, que está en lucha de liberación nacional contra el narco reino marroquí desde 1973. ¿Mm? 53 años van a ser este año. Que este, este narco reino eh, con el apoyo de la OTAN y los gobiernos europeos ocupa todo el litoral marítimo y los principales yacimientos de fosfatos que son de los más grandes del mundo ¿Mm? lo tienen las empresas capitalistas de diverso origen no hay rusos ahí pero lo importante es el apoyo que tienen de los gobiernos europeos y fundamentalmente de los que ya dijimos Macron de Francia, el apoyo de siempre de los de los ingleses y los norteamericanos. Este, pero en quienes tenemos que poner toda la atención es en los cuatro puntos que se enlazan con las necesidades del supremacismo euro anglosajón del que proviene la absoluta mayoría de los colonos en Israel. Los cuatro lugares son eh además de Palestina la Patagonia chilena, eh la Patagonia argentina, la Araucanía, que no es precisamente chilena porque ahí hay otra situación bastante distinta este que ya la explicaremos en otro momento y donde ahora plantean estos supremacistas que hay un país que no tiene por qué existir en Latinoamérica y en el Sudamérica sobre todo que es Bolivia ¿Quién se lo quiere repartir? Bueno, el tiempo dirá pero ya plantean los supremacistas, los israelíes plantean que ese país no debe existir ojo con eso Por el otro lado, Venezuela. A Venezuela la tienen este bajo ataque permanente en todos sentidos, sobre todo las telecomunicaciones no permiten las tele que funcionen las radios convenientemente, la televisión pública este, están tratando de desarmar el país, que no haya interconexión después está eh, panamá panamá en el 1900 este, los norteamericanos ocuparon panamá en 1902 1900 1902 eh, abrieron el istmo o sea la parte más pequeña entre centroamérica norteamérica centroamérica y el sur del continente pero esa era de, de Colombia esa era territorio colombiano si el Panamá de hoy era territorio colombiano y ellos trataron de quedarse con el control de hecho lo hicieron pero abrieron un canal el canal de Panamá y este se hicieron dueño durante muchísimo tiempo. Bueno, ¿ahora qué pasa? Vuelven a querer controlar el pan, el este el canal de Panamá con el cuento de los chinos. Los chinos, en realidad, los chinos los rusos están trabajando en conjunto en nicaragua ahora se pararon para no romper el equilibrio eh, bio eh, diverso que hay dentro de, del lago del gran lago de nicaragua están resolviendo ese tema para este cruzar, tener un, un nuevo canal que no sea controlado por los norteamericanos donde este los grandes buques van a poder pasar mucho más rápido o sea y además se abarata todo el sistema de de, de, de cruzar del atlántico al pacífico entonces tenemos que ver el tema de palestina y ¿Mm? Y además está, bueno, Groenlandia, que es otro tema. Y que no viene de ahora. Viene de mucho antes. Viene de mucho antes. Bien. Y tenemos eh, este este supremacismo euro-anglosajón que están eh, ahora muy apretados, muy apretados por el cambio sucedido a nivel internacional y ya no se sienten seguros de poder seguir controlando Palestina y terminar con los gobiernos árabes soberanistas y los reinos que ya cuidan su futuro y dejan a su suerte a sus ex aliados sionistas. ¿Por qué cambió el, el la con eh, el, el poder el poder real cambió las fuerzas de china y rusia irán que no es moco y pavo eh, han cambiado la correlación de fuerzas y también están los yemeníes, que no son bromas Entonces, este, esa gente reaccionaron con una unidad que demuestran la profundidad de los cambios geopolíticos que ya son imparables, son imparables. Entre ellos, la desdolarización que provoca esta desdolarización de un papel que no tiene ningún respaldo, sino es por eh, los lo buque de guerra y la tropa norteamericana que cada día está más deshilachada. Entonces, esta desdolarización este está este nuevo comercio internacional que se hace con todas las monedas de igual igual provoca La, po la potenciación de la profunda crisis política que ya viene de arrastre ¿m? política, económica, financiera y social en los Estados Unidos de Norteamérica y que los desvaríos eh, la locura del presidente de turno no ha no ha hecho más que acelerar con sus medidas fascistas la desgregación y el progreso del caos institucional en curso en los Estados Unidos. Además, que magnifica su tremendo deterioro mental y cognitivo que lo inhabilita a ojos vistas de los países del mundo. Es decir, todo lo que dice y hace es tan disparatado, tan delirante, que está perdiendo el control, no sólo de su propio gobierno y de su propio país, del Congreso ya viene mal a mano, sino que la justicia de Norteamérica le ha inhabilitado sus bienes personales. No tiene un mango el hombre hoy. Y está la incógnita de qué harán los republicanos ahora. este Y esa pregunta parece, pero grullo, pero los archivos del pedófilo criminal de Epstein, creemos, va a juntar todos los puntos sueltos y la supervivencia política de los congresistas se verá en un dilema, ya que cada uno de ellos tiene a empresas militares y comunidades que los mantienen en los cargos. Los militares son del complejo militar industrial norteamericano. Porque no hay muchos Sanders, Bernie Sanders, que son independientes. Son poquitos independientes. La inmensa mayoría recibe plata de todos lados. Ahora cuenta la capacidad de los trabajadores y pueblos norteamericanos para hacer valer sus derechos civiles conculcados a mansalva por los gobiernos surgidos después del autoatentado de las Torres Gemelas, que concluyó, con el control de vastos yacimientos de petróleo, gas y minerales preciosos. Cuando que nace, se hace pensamiento. Entonces el cielo, el hombre y su tiempo transitan los surcos del campo y el viento. Y de la quimera toy pensamiento va haciendo el hombre surco de su piel y la noche queda detrás del aurora entonces el cielo se hace campo y viento La alborada arrastra los sueños y surgen banderas que no tienen dueños América fundada morena y alegre es voz y esperanza de los valles verdes y tienen guitarra que templan su grito echas de madera curtida en sangre Quebracho de estirpe, que no tumba la miel, toplas y jazmines, luchas y América suena y su grito escandoto si ha dado y guitarras te ideas vale tu la mano tu voz de guaráneas vale la plegaria de tu alpa y tu corazón. ...deberíamos empezar... ...la tercera parte con... ...este... ...unos audios... ...que... ...no... ...le hemos recibido... ...y que se cortan... ...no sabemos por qué... ...qué es lo que pasa con los audios... ...pero bueno... ...así estamos... ...pero trataremos... ...este de... ...buscarle la vuelta para la próxima... ...bueno... ...tenemos que tratar lo que se vive en la Argentina y en la región, porque no podemos tratar ya un país solamente, tenemos que tratar la región, porque lo que está pasando en la Argentina se replica también en otros países. Este, y porque estamos ante un presidente que, al igual que su gurú, eh, Trump, no atina a respetar la constitución vigente y que quiere volver a la época del general Roca, con lo que una parte sustancial de su base social la están haciendo harina fina. Y no hay mayor reacción. Pero lo que más preocupa es cómo, ya, que ya es costumbre, Los dirigentes políticos y sindicales, exceptuando medianos grupos de sindicatos que han sido la fuerza que movió la industria nacional, hoy casi desaparecida, este vemos que que los grupos más sustanciales, más fuertes dentro de la estructura, no se mueven. Se hacen los giles, hablan, sí, pero... De ahí no pasan. Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerlas bien en claro. Porque lo que pasa en la Argentina con estas superestructuras progresistas, etcétera que después no pasa nada. Se callan la boca todo el tiempo que pueden. Hasta que la gente, cuando empieza a salir sola a la calle no le pregunta nada a ello, entonces hace que se reacc que reaccione. Y bueno... Hoy está casi desaparecida la industria nacional en argentina. Desaparecida en otros países. Desaparecida. O en una situación ya... ...bastante jorobada. Y acá tenemos un tema... ...que se ha dado en Paraguay... ...que se ha dado en... en países de la región este en perú en ecuador de este de, de que, que donde es festejada que la industria nacional se caiga porque nace o se desarrolla la industria de la importación parasitaria que deja alegremente a vastos sectores sociales en el desamparo absoluto por qué decimos que la importación es parasitaria porque no produce nada no genera trabajo generalmente no hay trabajo con ellos porque ellos traen todo lo que se puede producir en la argentina o en el paraguayo en brasil o en uruguay en todos los países Ecuador, Perú, Chile este en todos los países se puede desarrollar industrias que produzcan lo que viene de afuera. ¿Y por qué son parásitos? Porque ellos Reciben la mercadería, le ponen el precio y la salen a vender. No producen nada, producen desocupación, eso producen. Producen desocupación. Y estos sectores sociales que se alegran por este tema, generalmente son desclasados o son clases medias empobrecidas, bueno y gente de la élite que bueno es, hace su su mejor trabajo, digamos. ¿Y qué pasa? Es lo que pasó en Norteamérica. ¿Mm? Este, cuando todo cuando se abrió China, y los chinos le ofrecieron las mejores condiciones, salieron corriendo todas las empresas, dejando el ten, gran Tendal en los Estados Unidos, donde hay 80 a 90 millones de personas viviendo en la calle en situaciones catastróficas, ¿Mm? unas condiciones deplorables por donde se las mire. Y a ese futuro, que ya conocemos de sobra los latinoamericanos, nos está llevando estas políticas conservadoras lunáticas. Son verdaderamente lunáticas. Y a todo ello nos complica seriamente al país y la región tomar partido por el criminal régimen nazi-fascista-sionista de Israel a cuyos jubilados y pensionados e inclusive a gente en condiciones de trabajar se les concede facilidades para sentarse y ser atendidos con prioridad en el sistema de salud pero no solo eso le pagan a los jubilados israelíes que vienen a vivir acá le pagan de parte de de los fondos del ANSES. Y a todo esto se unen las denuncias verificadas de que los soldados de vacaciones, entre comillas, que vienen a, a prospectar este con equipos este que queman campos y bosques, caseríos etcétera, sin motivo alguno. En realidad son los adelantados de los miles de colonos supremacistas que vienen a preparar la ocupación de la Patagonia Argentina y la daucaría chilena. Bueno, chilena ya no es, pero dijémoslo ahí. Tenemos las comunidades que convivimos en este país y que ayudamos todos a que crezcan armonía y derechos para todos los habitantes por igual. Y eso nos lleva eso nos lleva a tener que pensar seriamente en terminar con las golpizas las golpizas a los jubilados y pensionados de todos los miércoles y terminar con la policía brava que agrede a Mansalva sin motivo alguno. No es suficiente el joven Grillo que todavía está en terapia intensiva, terapia intermedia, vuelve a la intensiva, vuelve a mejorar por hacer su trabajo como fotógrafo y que fue agredido por un miembro de la, de la gendarmería o de la policía. Es lo mismo. Es lo mismo. Son los síntomas que se dan en todos los países del Cono Sur ocupados por gobiernos corruptos, venales, vendidos al capitalismo imperial, imperial transnacional. No hay futuro para los trabajadores y el pueblo si no recuperamos las instituciones y generamos las leyes que posibiliten mejorar y cambiar esta lógica demencial de un gobierno popular y progresista que le deje el campo que le deja el campo orégano a la peor escoria social que defiende a los parásitos sociales este en todas nuestras patrias. Entonces, tenemos que ver también esa situación. No puede ser, tenemos que terminar con esa costumbre de que viene un gobierno progresista, viene un gobierno Antes era así, gobierno progresista, gobierno militar, gobierno medianamente defensor de los trabajadores y a la lona. Bueno, todas esas cosas las tenemos que terminar de una buena vez. Porque estamos en una situación en que no tenemos a futuro las mismas fuentes de conflicto que los este eh las mismas fuentes de, de conflicto que los palestinos en su país no no podemos hacer eh, dejar pasar ese tema por ello en Ecuador pese a todo pese a que es el país más violento en este momento en, la, en Sudamérica, la gente sale, los pueblos indígenas, el, los campesinos, los mestizos, los blancos, todo el mundo sale a protestar, a defender sus derechos de las mafias narcopolíticas, como las de Perú, en el Perú están saliendo todos los días, están eh, combatiendo, enfrentando, eh, hay una, una verdadera casería de la gente. Entonces, eso es lo que tenemos que pelear para terminar. Este todas estas políticas narco como las de Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay que no se hagan los boludos los uruguayos, porque orsi este realmente es como un nuevo es un nuevo operativo Cóndor de los de los narcos politiqueros y payasos de las élites que este que tienen a nuestras sociedades en peligro de guerra permanente Es decir, nuestro futuro regional no puede estar basado en los supuestos que tienen hoy los hermanos palestinos en su país. Nosotros tenemos que salir a jugar fuerte y a terminar con esta gente y con todo lo que ellos representan y lo que ellos representan también les tenemos que este tenemos que abrir los juzgados y poner las cosas en su lugar. No podemos seguir con esa eh, esa mala costumbre de que un gobierno popular le abre el camino de nuevo a un gobierno antipopular. Y los que estén de acuerdo con esa tónica, bueno, si hay fuerza suficiente, se los huela. Bueno, se nos está acabando el tiempo. este Esperamos que todas las cosas que nos han estado pasando estos miércoles, que son terribles en todos lados. Este, en Córdoba, la mitad de los chicos comen una vez al día hay una desnutrición galopante, eh, los gobernadores miran para otro lado, les importa un rábano sus pueblos, pero hacen políticas de cercanía y este tienen una organización hacia abajo donde se han juntado todos los sectores de la derecha la centro-derecha en algunas partes, y se da el caso, no voy a decir dónde, pero se da el caso que hay este poblaciones donde la gente del PRO, la gente de Macri, tiene una buena este gestión de, de gobierno. Y en otros lados, bueno, los los libertadores, Los truchos este, han hecho desastres y han los han sacado a patadas. Pero también hay sectores de otros partidos que, que hacen la misma. ¿Mm? Y a esos les lavamos la cara cuando cambia la situación. Bueno... Les deseamos desde el programa Patria Soñada, desde Hijos Avise Paraguay, este un buen fin de semana. La, desde, también de la radio La Retaguardia tenemos que informarles que este, ya volvieron las transmisiones de los juicios de lesa humanidad en vivo y en directo. Así que, Los esperamos desde las 9 de la mañana, de lunes a viernes, por Radio La Retaguardia, en los juicios a los represores. Muy bien, nos estamos viendo el miércoles que viene. Un abrazo. me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento que ve niños en la calle sin escuela cartonero gorrioncitos desnutridos Ojos tristes, analfabetos Es que ve madre mendigando Sin honor y sin respeto Me preguntan cómo ando Y respondo más o menos Si una manga de langostia Se ha robado hasta los sueños Gobernando, desgobiernan Porque la justicia es de ellos Y con nombre y apellido sin vergüenza andan sueltos esta manga de ladrones que se roba mis impuestos mercenarios de la vida jubilados con privilegio Me preguntan cómo ando y respondo más o menos porque siento que la bronca me va ganando terreno Y es así donde me digo si es que me gana que haremos ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo por los niños sin cobijo por los brazos del obrero por el santo de las madres por la paz de los obreros habrá que ganar la vida hacer la vida de nuevo, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo, un puñado de mal parido no puede ganarle a un pueblo.